Ecos del pasado Hay lugares eh, en donde como la canción Seas y cambia todo Son las puertas en dimensionales El espacio, el tiempo se modifica Y vamos a comentar este tema Con Laura Falcolara en los ecos en del pasado Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno Laura, las puertas dimensionales eh, ¿Qué son? Eh, porque lo he dicho yo, ¿no? Cambia el espacio y el tiempo cambia absolutamente todo es como si entramos en ellas y se modifica la realidad y nos eh, metemos en un mundo paralelo pues la verdad es que tampoco sabemos muy bien cómo funcionan pero sí que tenemos varios ejemplos de sucesos que han habido a lo largo de la historia Algunos de ellos todavía a día de hoy sin solución y otros con una solución realmente desconcertante. Por ejemplo, te cuento un caso. A principios de 1900 en España, en una zona montañosa de la cual no sabemos exactamente la localidad porque yo creo que por preservar justamente la seguridad de la familia no han querido imponerla. Eh, un sábado los padres envían a su hija de cinco años a la zona cercana donde hay frutas y tal a recoger, a recolectar para el resto del día. La niña parece que no regresa, los padres se inquietan, eh, van a buscarla, no la encuentran Se, se, incluso se monta toda una búsqueda para esta niña que dura semanas y nunca más aparece. El matrimonio, ya realmente, acabó muy afectado, no volvieron a tener hijos porque se quedaron muy tocados con la historia cuando, al cabo de cincuenta años nada menos, la mujer, ya una anciana, observa por la ventana que una niña idéntica a la suya se acerca hacia la casa. La niña entra en casa como si no hubiera pasado el tiempo, como si fuera el mismo momento en que desapareció. Y de hecho la niña se asusta cuando ve a sus padres tan viejos porque no los reconoce. Pero era su hija realmente. Habían pasado 50 años y para la niña había pasado simplemente una o dos horas. Eh, fíjate, había sido el tiempo diferente para la niña que había entrado en esa puerta dimensional. Lo que decía, el tiempo y el espacio parecen ir por otra vía. No sabemos cuál es la norma, cuál es... pero Pasa absolutamente distinto. Pasa también, por ejemplo, otro ejemplo es en la Cueva de los Tallos en Ecuador. Que es un donde... lugar espectacular, ¿eh? Es un lugar donde hay varias historias. Pero es también un impacto especialmente. Y es una persona que afirmó que había estado 15 días tras meterse en la Cueva de los Tallos conviviendo con los neandertales. Y que luego, evidentemente, salió y volvió al momento exacto en que él había entrado en esa cueva. O sea, también una experiencia de lo más surrealista, única y extraña. ¿Sí? Es un lago de los tallos en Ecuador, pero no es el único caso eh, relacionado con, eh, bueno, pues, eh, con estos eh, lugares tan excepcionales. Eh, eh, hay, por ejemplo, un lugar eh, aquí, en España, la isla de San Brondón. Eh, parece que de vez en cuando se abre esa puerta dimensional y aparece y se ve la octava isla canaria. ...aparece y desaparece y bueno... ...y como todos muchos sucesos que han reportado... ...por ejemplo tenemos otro caso que para mí también es fascinante... ...que es el caso de Percy Fawcett... Sí. ...este hombre desapareció junto a su hijo... ...en plenas selvas amazónicas en 1925... ...teóricamente buscando una ciudad perdida... ...que dicen existe en otra dimensión... ...a saber si la encontraron... ...lo que es cierto es que nunca regresaron... ...y sus cuerpos jamás fueron hallados... ...o por ejemplo en Australia... ...dos alumnas y una maestra... ...se encuentran de excursión sobre el año 1900... ...y ven... Un Una abertura misteriosa, no solamente la ven ellas, la ven otros estudiantes, traspasan esa abertura, desaparecen y nunca más se supo de ellas. De hecho, esto dio incluso inspiración a un libro llamado Picnic o, por ejemplo, a una película. que comenta ese caso? Vamos a comentar otro, vamos a comentar eh, varios casos y varios sucesos de estas características. Este, por ejemplo, ha ocurrido en el año 1890, es en una casa de familia... Estaba, mira, hablamos del señor, el señor Tom Lurch. Se encontraba en la Nochebuena rodeado de su familia con su hijo de 20 años y en ese momento le piden a Oliver que se dijo que salga un momento al pozo a buscar agua. De pronto hay un grito aterrador. Salen todos a ver qué ha ocurrido y los pasos se pierden en un punto entre la casa y el pozo. No hay nada. No se encuentra al chaval nunca más en la vida. No se sabe si fue una abducción o nuevamente pues que pasó a otra dimensión o algo parecido. Eh, el muchacho... Desapareció, entró por esa puerta, lo que sea. Eh, esto parece que es un común denominador en este tipo de casos. El siguiente que vamos a comentar afectó a un autobús entero en el año es 74. espectacular. El 21 de mayo de 1974, un autobús con 67 pasajeros que iban desde Tulcán, Ecuador, hasta Colombia, desaparece justo en la frontera entre ambos países. Desaparece el autobús y los excursionistas. Nunca más se supo de ninguno de ellos ni tan siquiera del vehículo. O sea, increíble. Y más recientemente nos situamos un episodio que ocurrió en el año 2015. Efectivamente, ocurrió en Uruguay, un siete de noviembre, en un partido de fútbol. Una de las hinchas estaba haciendo fotografías y de pronto en una de esas fotografías, cuando la vio posteriormente, se dio cuenta que había como una especie de aro extraño en el cielo, un aero rojizo que asimilaba precisamente, parecía como una puerta eh, de estas de película de ciencia ficción claro, evidentemente, durante el fútbol no pasó nada que pudiera reportar, pero aquella foto sí que quedó y nadie entiende ni le da una explicación lógica a lo que en ella se ve antes eh, nos comentabas un episodio relacionado con las cuevas en, de los tallos en Ecuador, uno de los lugares más fascinantes en el mundo, en el mundo de la arqueología, ahora nos situamos en otro que se encuentra mucho más cerca, en Europa Stonehenge en el Reino Unido, en Inglaterra, es uno de los lugares arqueológicamente hablando más interesantes, pero también parece que entra dentro de esta definición. Siempre se ha pensado que estos lugares donde hay ese tipo de construcciones eran antiguamente vórtices o lugares donde los antiguos tenían muy claro que ocurrían cosas, ¿no? pero de hecho parece como si estuvieran desconectados, parece como si a día de hoy hubiéramos perdido ese nexo que esos lugares tenían con eso con ese algo mágico. Sin embargo, en 1971 un grupo de hippies desaparece en mitad de Stone Age cuando trataban de aprovechar la energía del lugar haciendo un círculo en el centro. A las dos de la mañana, en medio de una fuerte tormenta, con varios testigos, entre ellos un agricultor y un policía local dijeron que de las piedras salieron luces cegadoras y que todo el grupo desapareció ante sus atónitos ojos El siguiente caso nos va a situar en Perú en la puerta de los dioses ...hablamos en este caso también eh, de leyendas... ...que mencionan que ahí existe un paso a otros mundos... ...comentan que en Ayumarca, en Perú... Eh, en, ...bueno, cerca del lago Titicaca... ...había un portal antiguamente que los, que los humanos utilizaban... ...para conectar con los dioses... ...comentan de hecho que en esa zona, incluso a día de hoy... ...siguen produciéndose extraños fenómenos... ...y a veces desapariciones... ...comentan que probablemente hay una puerta... ...que atravesaban, no se sabe si los dioses o los humanos pero que sí que conectaba ambos mundos. Hay un guía turístico, por ejemplo, que soñó durante varias veces eh, dónde se ubicaban esas puertas, una puerta que según, él, según su sueño eh, estaba como repleta de un azul brillante, y según comentan, ese guía logró encontrar el punto exacto que había soñado y donde se supone que está esa puerta eh, dimensional, que se atreva a quien quiera a cruzarla, yo desde luego no. Desde luego que no como pero eh, se encuentran algunas en sitios tan importantes como este que vamos a comentar ahora en Sedona, Arizona. Efectivamente, son vórtices. Por ejemplo, en ese lugar se sabe que es un lugar sagrado para los nativos americanos y que siempre habían comentado que esa zona de imponentes formaciones de arena rojiza era una zona como de los dioses, se decía, ¿no? Son montañas que consideran ser un portal de comunicación nuevamente con ese otro mundo, el mundo de los dioses, y que antiguamente, se supone, les permitía transportarse en otro tiempo y otro espacio. Dicen que ha habido desapariciones también a lo largo del tiempo, que no es de ayer ni de, ni de hace mucho tiempo que incluso a día de hoy... ...a veces, se da como una especie de arco de luz... Eh, ...extraño, de un tono azulado... Y, cual, ...y se produce como una especie de tormenta... ...en esa zona desértica... ...y ahí es cuando para, a, pasan esas desapariciones... Mm, ...inexplicables. Y por último, nos situamos en la Puerta del Sol... ...en un lugar, en un enclave... ...verdaderamente apasionante... ...que se encuentra en Bolivia. Efectivamente, en Tío Anaco. La leyenda dice eh, que Viracocha, el dios el Sol... ...hizo la creación y a los humanos... ...en ese lugar... Y en ese lugar se encuentra una puerta tallada en la roca que tiene unos catorce mil años de antigüedad y que teóricamente muestra en sus eh, dibujos Eh, personas como portando una especie de casco para conexiones, se supone que espaciales o energía cósmica, no sé si bien para qué, pero los dibujos son muy significativos. Y, y nuevamente, pues eh, igual que en otros sitios en este lugar, también se reportan posibles desapariciones. Pero bueno, como estábamos diciendo, hay varios sitios en Perú, por ejemplo, las puertas de Yahoo, eh, Maca o, o otros sitios parecidos, donde se reportan diversas desapariciones sin explicación alguna y mucha gente tiene esas visiones como de aros, de luz o de de distorsiones extrañas eh, que producen precisamente esos fenómenos. Y atención, apuntadse bien, porque el próximo jueves por la noche Onda Cero sigue en antena 24 horas al día. Programa de Misterio, el Colegio Invisible, doce y media de la noche, una y media de la noche. Ahí está el Colegio Invisible con Laura Falcolara, con Lorenzo Fernández. ¿Qué nos vais a contar en el Colegio Invisible la semana que viene? Bueno, esta semana nos vamos a un lugar increíble y que además yo creo que sorprende porque su, su parte digamos superior la parte que la gente conoce es quizás una ciudad de lo más poético de lo más romántico una ciudad moderna una ciudad donde la moda y, y donde el arte quizás son los reyes no como es París pero sin embargo tiene una cara oculta tiene unas catacumbas donde realmente las historias tenebrosas se suceden y tiene un cementerio Père Lassage donde hay tumbas tan curiosas y tan increíbles como nada menos que la de Alan Kardec, el padre del, del espiritismo. Así que esta semana os esperamos, y si nos queréis venir con nosotros a ese viaje, pues ya sabéis, eh, nos encontramos los jueves a la una y media aquí, en Onda Cero. En el Colegio Invisible, a la una y media, el jueves por la noche, en la noche del jueves al viernes, a la una y media, el Colegio Invisible, con Laura Falcolara, con Lorenzo Fernández. Ahí tenéis que estar. Laura... Presidente de Prisma Publicaciones Nos escuchamos en siete días Hasta luego Que vaya bien, Chao. adiós